Buen día, ¿cómo andan todos? La verdad que sí, muy, muy bien explicado, Daniel. La verdad que fueron momentos bastante tensos. Acá digo lo primero que habría que, que poner en valor:、eh, ustedes nos vienen haciendo nota s ya hace bastante tiempo.、Uh -huh. Nosotros primero generamos medidas de fuerza en torno, este torno ¿no? año, a en torno a、eh, pedir que se reabra la paritaria antes del 14 de septiembre. Y el gobierno que dice en un comunicado ser un gobierno dispuesto al diálogo nunca nos escuchó. Nos sentamos el 14 de septiembre, nos sentamos en una siguiente mesa, mesa en la cual el gobierno que dice de Mariel Fernández escuchar a las y los trabajadores levantó, se levantó de esa mesa paritaria diciendo: Esta es la última oferta.、Eh, entonces, el gobierno que según ellos en los comunicados de escucha realmente. Parece que le faltan los oídos porque no logra entender, interpretar que hay una necesidad concreta. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos lees el comunicado del municipio de Moreno,、sí. vos decís u n grupo de violentos fue por primera vez o, o hizo determinada cuestión, ingresó de forma violenta, y la verdad que no es que fue una medida aislada. Todo el año. Llevamos por lo menos, si, si no me falla la memoria, siete paros de,、eh, entre 24 y 48 horas. Y los paros, las medidas de fuerza, apoyadas、eh, por los trabajadores, con lo cual digo,、eh, no es un, un, una acción aislada, digamos, sino la lucha sobre el ajuste que pretende Mariel Fernández, que lo paguen las y los trabajadores.、Eh, yendo a, puntualmente al día de la represión. Nosotros,、eh, a ver, nosotros históricamente ATE ha hecho asambleas、eh, en el hall o permanencias. Recuerden, época de Walter Festa,、uh -huh. también se dio. En todas y cada una, nunca, pero nunca se rompió patrimonio municipal. Porque digo, también es esto, ellos plantean un grupo de violentos, ingresó, rompió patrimonio municipal. Nunca se rompió un patrimonio municipal dentro del, del municipio de Moreno. Nosotros intentamos ingresar al hall,、eh, hubo resistencia de la policía, hubo represión de la policía. Como bien decís, el compañero del CDP, Gabriel,、eh, es quien recibe un palazo que iba directo a mi compañera Sol z u e i r o donde la policía puntualmente la marcó. Y dieron la orden, lo escuchamos todos, a la de Ambo, mi compañera es este de salud, estaba con su Ambo, dieron la orden de darle de pegarle a, a la compañera. Entonces,、eh, menos mal que Gaby logró escuchar eso y pudo poner su cuerpo eh, eh, digamos, y que el golpe no lo reciba en la cabeza, mi compañera.、Eh, la verdad que fue muy. Digo, bueno, lástima, digo, pobre Gaby también quedó lesionado. Amén de Gaby, hubo otro compañero, delegado de, de, de, de Economía, también lastimado, lesionado.、Eh, podría haber sido peor, ahí eso, digamos, ahí、eh, intervine yo. Bueno, la verdad que un desastre. Amén de la represión, luego, todos los tiramientos, porque hicimos permanencia en el, en el patio al no poder entrar al hall,、uh -huh. cada vez. Era como que cada 20 minutos, cada media hora, iban avanzando un poco más, dando la impresión de que nos iban a sacar del municipio、eh, con más represión.、Eh, la verdad que fue, fue, fue terrible, digamos, en ese sentido, no esperábamos.、Eh, y después algo más también: no bajó ningún funcionario, no bajó el secretario de gobierno, no bajó la intendenta, no bajó. Eh, ningún paritario, nadie con responsabilidad política se acercó. Mandaron solamente a un compañero de segunda o tercera línea,、eh, creo que es el director de seguridad.、Eh, bueno, lo positivo, digamos, de la jornada、sí. fue que logramos generar la intervención del, del Ministerio de Trabajo.、Eh, ahora, si nosotros no hacíamos esa permanencia,、eh, lamentablemente. No, no, iba, no iba a intervenir nadie, digamos, y nosotros seguíamos con esta,、eh, con, con esta oferta、eh, unilateral, con esta oferta que claramente le sirve a los funcionarios y funcionarias. A ver, saquemos la cuenta: ¿cuánto gana un secretario? 200 mil pesos, 250 mil pesos. ¿Cuánto gana un concejal? 350 mil, 400 mil pesos. ¿Cuánto va a ganar la intendenta con este 70%、eh, en diciembre? Un millón cien pesos. Mientras que el sueldo de un trabajador, trabajadora,、eh, es entre 45, digo, puede llegar a 50, 50 y algo. Digamos, bueno, hay una, eso es violento, porque cuando el Ejecutivo plantea que un grupo de violentos ingresó, la violencia la ejerce en ellos, habiendo tanta diferencia, habiendo tanta diferencia y donde ellos lo hablan, desde la intendenta hacia todos sus funcionarios, desde un lugar de, de comodidad, con la heladera llena, mientras que las y los trabajadores nos endeudamos día a día y no llegamos a poner el plato de comida en nuestros hogares. Entonces, digo, la verdad que. Que digo, hablan desde un lugar muy cómodo, y、uh -huh. desde ese lugar que lo habilita la ley también, esto hay que pensarlo. Por ahí tendríamos que ir en una encarar una reforma en torno a la, a la ley orgánica de municipios.、Uh -huh. Porque la verdad que no es el único municipio, lo que estábamos hablando con compañeros de Rodríguez,、eh, un, un millón c u a t r o c i es n t o el s e sueldo del intendente de Rodríguez. Digo, y así podemos, porque obviamente todos se ponen el techo de la ley orgánica, nadie se va a poner el piso. d i Sí. Entonces,、eh, a la hora de haber aumentos, claramente son beneficiados los funcionarios por, por encima de, de los trabajadores. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que analizar cómo generar un cambio en esa ley orgánica, para que, o, o por lo menos plantear que los aumentos sean para las y los trabajadores, y que quizás lo funciona. Por e s es un gesto político también. La intendenta podría decir: bueno, 70% es lo que podemos dar, damos un poco más. Y no me aumento yo, no se aumenta el concejal, no se aumenta el funcionario político.、Uh -huh. Pero no, ellos no van a quedar fuera de esa distribución.、Uh -huh. O sea, es un 70% que le conviene a quienes tienen altos salarios en el Poder Ejecutivo, pero que obviamente deja los salarios de las y los municipales por debajo de la canasta básica. Tal cual, mira, en estos días, porque digamos, así como la, la intervención del Ministerio, a ver, el Ministerio hay que entenderlo, es una herramienta más. No tiene poder de policía, ¿no? es que va a llamar a la Intendente y d e c i r le s e ñ o r a Intendenta. Cambie su. Bueno, es una, una cuestión de una herramienta más、uh -huh. que podemos utilizar.、Eh, no tiene el mismo peso ante el Estado mismo, porque es el Estado mismo. Por ahí, si fuese una, un, una empresa privada, tendría mucha más fuerza el Ministerio de Trabajo、eh, que con un municipio. Ahora, nosotros necesitábamos esto: que se, que se llegue a la decisión política、uh -huh. de abrir una mesa más.、Uh -huh. Les comento rápido, pues,、sí. una hora cuarenta de reunión,、eh, donde se presentó c i t r a n donde se presentó ATE, donde se presentó、eh, compañeros de provincia, de ATE provincia, f e s i m u creo que es la. La,、eh, el... la Federación de Sindicatos no, Municipales、no. Bonarense. e Exacto, bien. También ellos, un abogado de, de parte de, de, de, de ese gremio, bueno,、uh -huh. y、eh, una hora cuarenta, donde se hizo reclamos de todo tipo. desde de, de Que lo venimos denunciando, aparte, los despidos encubiertos, la persecución política, la persecución gremial,、eh, los maltratos.、Eh, bueno, también, obviamente, lo, de, lo del aumento, lo de la, levantarse de forma unilateral, lo de sacar por decreto nuevamente. Todavía no está, no vi el decreto, pero ya hay un comunicado. A pesar de, de esta reunión que tenemos, o pidieron siete días para responder todo lo que lo que este, teníamos adeudado, digamos. Otro reclamo,、eh, pidieron 7 días. A pesar de haber pedido 7 días para responder, creo que ayer o antes de ayer sacaron un comunicado donde planteaban que íbamos a cobrar los trabajadores municipales el 29% y que ya venía con el 5%. Es decir, aunque estamos en negociación con el Ministerio de Trabajo, ya avisaron que ese primer tramo de 3% del 21% ya inician a pagarlo ahora. No vimos decreto todavía. Pero bueno, ya lo anunciaron como un hecho que van a, a pagar. Con、eh, lo cual, eh, bueno, a nosotros el, el, el estar en esta mesa no nos inhabilita a hacer algún paro. Nosotros entendíamos que teníamos que tener un gesto, que ilusos somos a veces.、Eh, nosotros tuvimos el gesto de esta semana no sacar paro, y sin embargo, el Ejecutivo lanza este aviso de que el sábado se cobra ya con el 5% de aumento. 5% que básicamente serían. En la gran mayoría de las y los trabajadores, 1.500 pesos. ¿Qué? O sea, habría que sacar la cuenta cuánto es en el sueldo de un concejal, cuánto es en el sueldo de un secretario, que claramente no van a ser 1.500 pesos.、Eh, tres paquetes de cigarrillos, yo fumo Malboro Box, 1.500 pesos, tres paquetes de cigarrillos, ese es el aumento que, que nos da、eh, la intendenta, básicamente. Raúl, esta semana no hay paro porque esperaban algún tipo de gesto y no que se avance con esta situación de jugar al hecho consumado de lo que ya se ofertó del 70%. La semana que viene, seguramente, si esto no cambia y si no hay una nueva intervención o la posibilidad de abrir la paritaria, vuelven a las medidas de fuerza. Volveríamos a las medidas de fuerza. Estamos、eh, v i e n d o s i charlando. Nunca se. sea, se, se, siempre los gremios. Tienen diálogo, hemos confluido en un montón de acciones con el municipal, no en la calle, no hemos, hemos logrado por ahora tener una acción conjunta en la calle. Si h e m o s claramente, digo, nosotros venimos de un paro de 24, 48, el CITRAM también, 24, 48 y luego 72.、Eh, también hay una realidad, nosotros ahí entendemos que el trabajador、eh, quiere, está, digo, está. Es, con esta lucha, pero estamos hablando de sueldo, estamos hablando de que no llegan a, al 10、mm. y también entendemos que una medida demasiado larga afecta de, de determinadas bonificaciones que generan que ese trabajador, trabajadora que nos acompaña en todos los paros, siga perdiendo dinero.、Claro. Entonces, digo, también estamos en una encrucijada.、Mm. ¿Podemos tirar un paro eterno? No, ¿podemos tirar un paro de 72 horas? Y es complejo ¿por porque los compañeros pierden bonificaciones.、Uh -huh. digamos. Por ejemplo, la puntual es eh, la eh, bonificación en torno a productividad.、Uh -huh. digamos. Eh, así que es complejo el tema. Nos, han, nos ha llevado la intendente a esta situación realmente、eh, también analizar esto. Digo,、eh, digo, ¿Por digo, o qué no permitir los trabajadores en la municipalidad un día de paro? Digo, Si el hecho político es la movilización, es el paro, ¿cuál es la diferencia de estar en el frente a estar adentro? O sea, como vuelvo a repetir, nunca rompimos absolutamente nada ningún trabajador dentro del municipio.、Eh, porque ese ámbito es nuestro ámbito de trabajo. Entonces, nosotros lo entendemos desde ese lugar: los gobiernos pasan, los intendentes llegan y se van. Y nosotros siempre estamos ahí. Entonces, la verdad que es bastante ilógico. Y a mente también de analizar esto, la, la compañera viene del movimiento Evita.、Uh -huh. eh, yo la, la he visto al movimiento Evita, por ejemplo, luchar en la previsional, cuando era la época del macrismo. Digo, donde. Eh, el enfrentarse con la policía era, era cotidiano por las órdenes que daba el gobierno. Hoy tenemos un gobierno nacional y popular, entre comillas,、uh -huh. eh, y no solo a su utilización de la policía como respuesta política, sino que encima intenta tildar de violento o de estigmatizar la protesta.、Uh -huh. Cuando ellos. En muchos, muchas ocasiones también le hemos confluido en la calle y hemos luchado con el movimiento Evita y con otras organizaciones sociales este, y del campo popular. Entonces, la verdad que me parece, tienen un hermoso accionario discurso cuando no son gobierno y cuando llegan al gobierno, obviamente eh, cambia eh, 100% su forma de actuar. No hay coherencia en la intendenta, no hay coherencia i n c l u s i v e en secretarios y funcionarios. Eh, que tienen historia.、Mm. Habrá funcionarios que tienen historia, que están en los libros, que han hecho diferentes acciones, que han sido、eh, encarcelados en época de dictadura, perseguidos. Y hoy, esos mismos compañeros son los que mandan a reprimir a trabajadores.、Mm. Entonces, la verdad, a mi parecer,、eh, ya a esta altura te diré,、eh, es una vergüenza lo del movimiento evita.、Mm. Raúl, como siempre, muchas gracias y quedamos atentos a lo que vayan resolviendo como sindicato. Dale, muchas gracias, como siempre, por, por el llamado, por atender nuestros, nuestra lucha. Y bueno, nos veremos en la calle seguramente en alguna lucha. Este, así que bueno, te agradezco, d a n i e l Un abrazo grande, hasta luego. Chau, chau.